la aldea lucense de Torbeo, allí donde el tiempo parece haberse detenido, donde la vida camina a un ritmo pausado y tranquilo, encontramos la historia de una mujer singular, cuya vida estuvo rodeada de hechos insólitos. Una auténtica bruja, cuyos prodigios cruzaron las montañas que rodeaban las aldeas cercanas. construyendo un mito del que a pesar del tiempo transcurrido desde su muerte hace ya más de siete décadas aún encontramos gente que lo conoció yo le oí a mi padre que cuando mi padre fue allí junto de ella también y dice que no podían llevar crucifijo ni, ni llevar nada de, de dios de Santo, nada y era cosa del diablo lo había muchas, muchas veces porque iba que el pueblo muy to por cantináli familias da da nora Es a mujer así, nada nada poca nada, nada muy delgaducha muy delgaducha un carácter muy muy distinto cuando le empezaba el mal cuando le empezaba el mal sabía lo que decía lo sabía todo cuando no era como nosotros Filomena Arias Armesto nació en la parroquia de Torbeo, provincia de Lugo, en el año de 1865. En el registro de la iglesia quedó claramente marcado quién era esta mujer. Junto a su nombre, una mano desconocida añadió el epíteto La Bruja. Hasta allí llegamos siguiendo la pista de la singular meiga, intentando encontrar en cada uno de los lugares unidos a su vida las huellas de una historia sin igual en toda la Galicia de finales del 19 y comienzos del 20 a cruz do barrio era el nombre de la fuente o manantial que llegaba hasta este punto exacto el lugar en donde Filomena vino a beber y saciar su sed cinco fueron los espíritus que decían que la poseyeron al parecer espíritus de perros Desde entonces comenzó una historia de magia y prodigios Cuyo recuerdo alcanza nuestros días Los que la conocieron señalan que cuando Filomena contaba con unos 30 años Cierto día abandonó el trabajo con la lana junto a otras mujeres Para ir a beber agua a una fuente cercana Pero al regresar ya no era la misma Nunca lo volvería a ser Dicen que volvió ladrando, golpeándose contra las paredes y gritando con ferocidad. El estado de trance le duró un par de horas, hasta que todo volvió a la normalidad. Sin embargo, al día siguiente se repitió el mismo estado, el mal, como lo llamaban los vecinos, situación que se repetiría diariamente hasta el final de sus días. Éramos chavalucos de, de 12 años y enterándonos, enterándonos por un neto de, de esa señora. hicieron que la abuela vivía aquel día de visita al pueblo y que iba a dar el malés. No sé qué hora, a las 4 o 6 de la tarde, era un, un tiempo de, de, de bravo. Y entonces nos hicieron un, una rabiñuca de, de chavales, nenos y nenas, y decían, vamos a escuchar, vamos a escuchar alrededor de la casa. Porque adentro nos dejaban pasar, no podíamos ver aquel. Y estábamos alrededor y esperamos, esperamos. Entró la señora esa y yo, yo que vivía con ella. Y tarde, de un ratín largo, pues ya sentimos. Empezó, vimos que se acostaba en una cama. Entonces él empezó a, a dar un oír como si fuera un perruco. Y que gritaba mucho, yo nunca lo oía hablar. Yo la sentí, la sentí la ladrar como los perros, sí. Sí, le sentía y nosotros le teníamos miedo, pero ella no se metió con nadie. Ante tan extraordinario fenómeno, el cura del pueblo realizó sobre ella un exorcismo. El párroco escribió en el registro de la iglesia que Filomena había sido poseída por cinco espíritus de perro. Pero en el ritual solo pudo sacarle dos. el resto tuvieron que permanecer ya que según el sacerdote de lo contrario corría peligro su vida conviviendo desde entonces con ellos la bruja de Torbeo se vio ayudada precisamente por esas entidades espirituales según decían una vez al día y durante pocas horas le permitían acceder a un trance desde el cual Filomena y en perfecto castellano lengua que desconocía Sanaba empleando las plantas de la zona O adivinaba la localización de objetos perdidos Nosotros teníamos ahí una planta en un huerto Y no sabíamos qué planta era Pero, pero ella lo sabía Para los herpes Y dijo ella dónde estaba y cuál era La fama de Filomena alcanzó gran notoriedad A su casa de Torbeo Venían a visitarla vecinos de la comarca, Asturias, Castilla e incluso Portugal. Todos en busca de un remedio a sus penurias o enfermedades. Este hecho fue mermando su relación con la iglesia. Filomena se negaba a ir a misa y a tener el más mínimo contacto con cualquier persona u objeto relacionado con ella. Cuando se moría alguien, pues iba a los entierros, iba a la eso pero no podía entrar. ...al cementerio, no podían obligarle a entrar... ...antes de llegar a la tierra sagrada ya se tenían que... ...ya se tenía que volver... Al comenzar la guerra civil en 1936... ...Filomena fue desterrada de Torbeo por su mala relación con la iglesia... ...pasó un tiempo en Monforte, en una casa de plaza Oschaos... ...que aún hoy se conserva... ...para luego ir junto a unos familiares a Vilachar... ...que duda cabe que el, el mundo de las meigas... ...forma parte del patrimonio inmaterial de Galicia... ...y concretamente de la bruja de Torveo Filomena Arias... ...forma parte del patrimonio de, de nuestro ayuntamiento de Rivas dosil... Eh, ...sus historias han sido contadas eh, de generación en generación... ...con un cierto oscurantismo y un cierto miedo a contar las cosas... ...porque eh, yo de hecho hasta que tuve entrada en este ayuntamiento... ...empecé a conocer un poco la historia de Filomena Arias... Casi no había oído hablar, sabía que había, bruja, que había una bruja en Torbeo, pero no había oído hablar prácticamente nada de ella. Había un cierto secretismo con, con Filomena Arias. Filomena quiso venir a fallecer a su aldea natal, a Torbeo. Sin embargo, el destino hizo que falleciera aquí, en Rairos, un pueblecito en donde todavía se conserva la casa donde fue velado su cadáver. Un coche la dejó en el cruce de caminos, siendo llevada por algunos vecinos sobre un sergón hecho con hojas de maíz. hasta la casa donde se velaron sus restos para ser luego enterrada sumida en el olvido y el ostracismo en una fosa común del pequeño cementerio de Rairos. viaje a la galicia mágica y eterna casi podemos intuir o sentir a Inclán. ...a Cunqueiro, al propio Camilo José Cela... ...historias que parecen ficción... ...y que sin embargo están ahí vertebradas por el pueblo... ...que no mueren... ...impresiona mucho eso del mural... ...recordando la historia de la Meiga... ...a verlas hay, las dicen... ...vamos a hablar de ello, vamos a ahondar... ...en este mundo que interesa yo creo que por igual en toda España... ...porque es misterio puro y duro... ...para ello contamos con un buen amigo... ...periodista, excepcional... ...trabajador de la antropología... ...para rescatarla de la Galicia ancestral... ...Pemón Bouzas, bienvenido. Muchas gracias, que Buenas noches. Ailas. ¿Eras Ailas? ¿Eras Ailas? Sí, hoy también. Hoy también hay. Eh, lo que pasa es que sigue pasando lo mismo que a lo largo de los siglos. Son personajes, eh, hombres y mujeres, en este caso mujeres, las meigas, las brujas, eh, las feiticeiras, que son muy poco dadas a la publicidad. Antes, por tiempos de Inquisición, por, por esas cuestiones, luego incluso. Por, eh, porque coincidía que podía vivir en un lugar donde el, el cura párroco pudiera ser un poquito más intransigente con, con este tipo de actividades y por lo tanto querían mantener esa prudencia y ese silencio porque siempre, hicieran el bien o el mal, siempre se les relacionaba. ...con brujería, por lo tanto, brujería endemoniada, por lo tanto, claro. endemoniada, anticristo, anticristo, antireligión, antidios no creyente, mala para la sociedad y para el vecindario. Es curioso, Pemón, porque vemos varios elementos que yo no sé si son habituales o no, porque hemos indagado en trabajos míticos como el de Lisón Tolosana y otros, hablando de la brujería y la brujería en Galicia. Y hay elementos que a mí me sorprenden mucho. ¿Es una vecina más, verdad, Pemón? Sí. pero cuando llega a Tierra Sagrada no puede pisarla. Mm. Y luego otro elemento, que no sé si es habitual o no, y podemos desfacer el entuerto, ¿no? Una mujer que parece que es normal, hasta que ocurra algo en su vida, en este caso algo que parece tan peregrino como de verde una fuente, ...y es poseída por espíritus de animales... ...sí, no es no es raro en la brujería que sea poseída por espíritus de animales... ...hay varios casos, sobre todo son gatos... ...gatos a veces también hay casos en los que Ana María García la Lobera... ...por ejemplo, va acompañada de siete lobos... ...y en este caso son perros... ...además cuando el sacerdote le hace el exorcismo... ...dice que no puede sacar los dos últimos... ...por temor a que esta mujer se quede ciega... ...porque esos espíritus caninos han dicho que van a salir por los ojos... ...entonces el sacerdote fiere no sacar esos espíritus y dejarlos dentro. Y lo de eh, la tierra del campo santo es algo que se tiene desde tiempos ancestrales. Hace muchos siglos se cogía tierra sagrada, tierra del campo santo, y se tenía en casa, en algunos cuencos, para que las brujas, las shushonas sobre todo, esas que iban a vampirizar a los niños, a chupar la sangre de los niños, no pudieran entrar en las viviendas. Una de las familias, entre comillas, de la brujería española ancestral, era la vampira, De los sangres niños. de los niños. Claro, que los iba dejando poco a poco muy delgados, raquíticos, y es que le iba chupando todas las noches la bruja de Susona la sangre y así hasta que morían. Por eso hubo muchos procesos inquisitoriales en los que las brujas fueron eh, acusadas también de vampirismo, de chupar la sangre, sobre todo de los niños pequeños. Ahora podemos saber más. Pepón, bueno, tú qué opinas, ¿no? Esa escena de la mujer que siendo querida por el entorno, hasta aquí. Hay una frontera. Hay una frontera, sí, y tienes razón Carmen. Efectivamente, están esas eh, dos partes, la que eh, la que no pisa el lugar sagrado y la que sí lo pisa, que luego lo cuento. La, la chupadora, la chupona, la eh, chuchona también, lo decimos en Galicia, eh, existió tanto aquí como en otras culturas atlánticas, ¿no? Y, y dicen que existe, ¿no? ...y efectivamente lo que hacía era debilitar, para eso debilitar a los niños... ...pero también atacaba al ganado, ¿por qué? porque se convertían en insectos... ...y a través de, siendo insectos como eh, moscones, abejorros, etcétera... ...entraba eh, por las ranuras, por los orificios de las cerraduras... ¿no? ...entonces eh, de esa manera espiaba y de esa manera hacía el mal, chupar la sangre, etcétera... ...de sus víctimas, tanto de los niños como de los animales del ganado... Porque recordemos que en otros tiempos, básico, ¿no? el sustento básico, lógicamente, de la economía familiar en, en, lugares, eh, en lugares rurales, ¿no? Entonces, eh, el mal se le hacía a los niños porque los niños se debilitaban y se le hacía a las vacas. Las vacas se debilitaban, se acabó diciendo que en vez de dar leche, daban sangre y todas estas cosas. Bien, eh, la otra parte es que sí, efectivamente, hay brujas, hay meigas que no pueden pisar lo sagrado. ...y están las otras que sí pisan lo sagrado... ...por lo tanto hay algunas personas que se convierten en sospechosas de brujería... ...porque son las más beatas de la aldea, del lugar, del pueblo... Eh, ...porque van a todas las misas, no a una, a todas las misas... ...están en los rosarios, rosario, rezan el rosario diario... En, ...ayudan en todas las actividades de la iglesia y se convierten en sospechosas... ...por eso hay tradición atlántica, desde Galicia, norte de Europa... En la que dice que muchos eh, sospechosos de ser brujas o brujos pueden ser hasta determinados curas párrocos de las aldeas, que son ellos los que, eh, siendo eh, los portadores del mal, eh, se aprovechan precisamente de los lugares sagrados y de la religión para ejercer una terrible influencia social sobre. Eh, El, la parte de la so sociedad que les eh, tocó controlar, ¿no? entonces tenemos esos dos tipos. Algunos fueron descubiertos siendo religiosos ¿no? y siendo incluso sacerdotes. Eh, se habla, eh, sin decir nombre se habla de, de, de, de curas de determinadas de determinados lugares. Hacían brujería que, hace, que eh, se les descubrió, sí, que se les hizo exorcismo y que se les descubrió que ellos eran los culpables de males que ocurrían en todas las parroquias, en toda su parroquia, ¿no? Y, eh, y de otros, y, y de beatas a las que se acusaba de ser brujas y que simplemente para ser bien recibidas en la sociedad soportaban el calvario de poder pisar eh, tierra santa, ¿no? Eh, eh, lugar sagrado, eh, para ser bienvenidas y que la iglesia no se metiera con ellas y pudieran hacer sus maleficios en estos casos, ¿no? Porque esas solían ser. las brujas llamadas voladoras, las brujas malas, las brujas endemoniadas las brujas de los encantamientos negativos para hacer mal hay hay otras que también hacen mal pero por ser consideradas malas personas no por estar endemoniadas porque se habla de muchos tipos de, de brujas no, no, y de mentiras De la microfauna ¿no? dentro del propio... la propia ¿no? esfera de brujería que la vemos como muy muy básica, muy básica desde pero, el desconocimiento claro, pero luego hay un submundo porque Hay que tener en cuenta que todas las sociedades rurales eh, son, eh, están eh, de alguna manera, eh, pues hechas microespacios, ¿no? Son realmente eh, en espacios de los que Eh, se sabe poco de lo que pasa en el microespacio vecino o dos microespacios más allá entonces eh, ese aislamiento es el que provoca precisamente esas situaciones y para evitar todos los problemas en tu propio microespacio pues lo que quieres es darle un nombre o tú acusas de una manera a esta persona y le llamas meiga porque hace mal y a lo mejor unos cuantos vecinos más allá de otras aldeas resulta que para ellos la meiga es la curadora la sanadora, sí. etcétera. Entonces al cuando se hacen investigaciones eh, pateando eh, estos lugares hablando con la gente que recordaba estas cosas o leyendo sobre otros investigadores estudiosos que hicieron estos trabajos pues hace un siglo etcétera eh, te das cuenta de que efectivamente no hay acuerdo a la hora de nombrarlos de definirlos sí, bueno, a los poderes que ellas tenían que podían ser dos caras de la misma sí aunque moneda. las malas eran las que tenían relación con el con demonio, el demonio las que habían acudido a los acuelarres habían estado con exacto, el macho cabrío exacto. y luego eran las er Herboleras, las curanderas, Exacto. esas eran las que hacían bien a los vecinos Como el caso de esta mujer, que además recordemos que en el reportaje ya lo apunta incluso Nacho Que esos canes, esos espíritus de los perros, eran los que en cierta manera daban las recetas mágicas que ellas tenían que hacer y luego Pero otra no cosa es la única, es increíble. Eh, porque cuando, sí estas meigas, estas eh, brujas herboleras, estas curanderas Normalmente recibían esos saberes de animales, entraban como bien decías siendo bichos o siendo gatos. Gatos, sí. porque se acompaña siempre el gato a la bruja esos gatos normalmente eran los que decían a las brujas los hechizos que tenían que hacer para curar a los vecinos. Pero en el fondo es como una conexión de la persona elegida con la pura naturaleza sí. para expresarnos un mundo que el hombre no conoce. Uh -huh. Entonces a mí me extraña otra cosa, no sabía el castellano, no lo manejaba sí. y en los trances hablaba en perfecto castellano imaginamos a la gente anotando las recetas. Efectivamente, y en Bretaña curanderas que solamente su lengua materna única hasta hace hasta los años 60 aproximadamente eh, solo hablaban bretón el francés estaba solamente en las ciudades en las escuelas en las universidades etcétera solo hablaba bretón esas curanderas cuando ejercían su poder hablaban francés ¿cómo se explica esto? Bueno, o sea, que hay, no hay, sé, hay unas pero, coordenadas idénticas hay algo, hay algo que, es, eh, que, les, eh, hay algo que, que hace que Eh, esas personas se transformen eh, tú has hablado, vosotros habéis hablado en este programa de gente que eh, de un, que, que, que no había salido de, algún, de su propia aldea en cualquier parte del mundo y que de repente te hablaba idiomas sí, de sí, miles sí. de kilómetros de distancia sí. algo hay en esas fuerzas en esos poderes adquiridos yo no sé, en algunos casos Hay gente que dice que, eh, que estas curanderas, que estas brujas, eh, están predispuestas y que las que ya son mm, brujas y que ya son mayores, que les ceden o que ya les transmiten definitivamente los poderes, que se lo pueden hacer eh, pues eh, provocando que, que, que, que, que beban en una fuente o que visiten una encrucijada o que vayan a una zona, a un descampado, sobre todo si es en lo alto de un monte. ¿no? A un cruceiro. A un cruceiro. Bueno, donde hay un cruceiro ya es más complicado. ¿no? Porque precisamente el crucero bueno, claro, era santifica para santificar el lugar, santificar es verdad, es verdad, el lugar ¿no? Pero precisamente se colocaron cruceros donde, donde sucedían estas claro. cosas porque Para evitar el mal, para, para dar protección ¿no? Otra estampa impresionante, Pepón, eh, la veíamos en el reportaje Es que a la muerte de la bruja sí. la llevan a un cruce de caminos Exacto, y la es, abandonan en un cruce de caminos es un Está relacionado con toda esa... Eh, inmensa ese inmenso patrimonio inmaterial gallego y, y, y de los finisterres europeos que habla de que las encrucijadas de camino son los lugares mágicos por donde viene el bien y el mal y por donde también puede marcharse ¿no? entonces esa tradición que lo hemos hablado en el programa de los cruceiros, de los enterramientos de los niños no bautizados, precisamente porque no tenía acogida en los campos santos, pues en las en los, bajo los cruceiros de las encrucijadas de caminos, sobre todo de tres caminos. ¿no? Entonces. Eh, por ahí viene, pero por ahí, ta, por ahí también. Se Como marcha. una vía de escape. A mí me han impresionado muchas cosas del reportaje. Digamos que, claro, es que hemos hablado de muchos temas, pero uh -huh. veía tal viveza en los testimonios. Claro, sí. nació en el siglo XIX, sí. pero transcurrió las primeras cuatro décadas prácticamente del siglo XX y hay gente que convivió con claro, ella. Claro. Gente la que habla de los fenómenos. Claro. No sé si es normal en otros casos, lo de estado alterado de conciencia, mm. llega no iluminación o llega una voz que no es propia, que habla a través de la medium, que es la Meiga. no sé si hay otros casos o procesos donde también se explique esta sí, forma ahí está. en casos de endemoniados se hemos hablado mucho la xenoglosia, el poder entender a esas personas y en hablar en otras lenguas que ellos ni siquiera habían aprendido y también en trances místicos, el padre Pío fuera quien fuera de cualquier idioma entendía perfectamente lo que le decían lo que le contaban, hay otros eh, procesos de brujería mucho antes, en los siglos XVI, XVII hay incluso un libro eh, de la Inquisición de Galicia con todos los procesos que hubo sobre brujería en aquel tiempo y algunos de ellos fueron en conventos, fíjate, antes hablábamos sí. de lugares sagrados, dos monjas, Sor Bernarda de Novoa y Taboada y Sor Mariana de Montes, estas dos monjas al parecer, pues bueno, tenían educando allí a una sobrina de una de ellas, esta sobrina iba a casarse, empiezan todas a ver una serie de visiones sobre el chico que va a enamorar a esta joven Recordemos que son monjas de clausura, en este caso eran Clarisas, en Ayariz... ...estaban todas encerradas... ...eso de que fuera a entrar un chico para casarse con una de ellas... ...bueno, ellas querían saber más... ...y recurren a las meigas de siempre... ...a través de una persona a la que transmiten el recado... ...hacen que les llegue... ...que bueno, tienen que hacer algún hechizo... ...para ver cómo va a ser esa persona con la que se va a casar... ...su ser querido, que en este caso era su sobrina... ...y la meiga le hace llegar pues un tipo de ritual... ...pero ese ritual trasciende... ...de las paredes del convento y la Inquisición entra... ...era un ritual donde al parecer... ...se tenían que encadenar, tenían que meter un pie en el agua... mientras tenían que decir una serie de oraciones con las velas alrededor, toda una noche así para poder ver en el agua la cara del que iba a ser el marido de esa sobrina. Al final las pobres monjas las pillan haciendo esas hechicerías, esos rituales y bueno, son, no es que fueran condenadas, pero sí que son relegadas me imagino. Sí, y llevadas a otro convento ya de por vida. Pero es curioso, ¿verdad? La fuerza de la bruja de la mujer especial que llega incluso a influir hasta en religiosas de sí. convento de clausura. Yo estaba pensando, entre los Elementos casi detectivescos o de novela que vemos en esta historia: la presencia de las brujas y, por ejemplo, la facultad perdida, quién sabe, lo decían Pemón, de encontrar cosas que no se pueden ver o, sí. o, o hallar lo desconocido. Sí. de encontrar cosas, de ver lo desconocido incluso de decir dónde están seres queridos, ¿no? es decir que hay, no sé nada de mi hermano que hace muchos años que se marchó de la aldea con un brazo delante y otro detrás fue con unos, herreros, unos arrieros y no sé qué, dónde está, está vivo no sé qué sí, y es de radioestesia pero también humana no exacto, y entonces eh, bueno, la fama Eh, habla sobre sobre sus éxitos Porque se convirtieron en, en personajes A los que seguía acudiendo claro. gente Para seguir localizando cosas La famosa oración de San Antonio Me parece, ¿no? Que se sigue rezando eh, Para que aparezcan las cosas Yo no me la sé de memoria Tengo ganas de aprenderla Pero eh, mi suegra sí, se la, se la conoce Y te puedo asegurar De que en algunas ocasiones Que yo no sabía dónde había dejado eh, Determinados objetos y que nos necesitaba ya, ella rezó la oración de San Antonio, esos objetos aparecieron, pero inmediatamente, ¿no? Entonces, pero eso no es que tenga unas facultades especiales, pero en este caso ella, pero, pero sí que sé que hay mucha gente que utiliza esa oración y otros que conocen más oraciones o más rituales Eh, ya no relacionados con santos, sino que.. han heredado de otras brujas, eh, de otras meigas, y que sirven precisamente para encontrar objetos, eh, para encontrar animales que se han perdido porque se ha llegado tarde para recogerlos y llevarlos eh, otra vez eh, pues al cobertizo, ¿no? Y entonces. Eh, sí, pues, pero si aquí ya estuve yo antes, buscándolo y no estaba, y Pum. boom, estaba. Es curioso porque la sociedad rural gallega, tan pegada como es lógico al mundo de los animales, y tú comentabas Asturias, donde hay casos que ya contaremos muy interesantes, pero la gente Pum. piensa que el fenómeno Meiga, bueno sí, quizá con ese nombre, es de Galicia. Pero toda la cornisa cantábrica Oba. tiene casos impresionantes. Sí. Y recordaba a Ana María García La Lovera, claro, y los lobos acudían a su llamada, contamos aquí la historia, sí. la conexión. Y luego nos quedaría el fenómeno de la farmacopea popular. Mm. El conocimiento, lo decía algún testigo, de plantas, decía el, el buen hombre, que, ya muy veterano, que, que hablaba en nuestra cámara, no sabíamos para qué servía la planta, creo que decía para el herpes, y... Sí. Ella, ella lo sabía pero en esos estados de trance claro Al parecer ella era una mujer normal hasta era, que cumplió 30 años Hasta que le entraba el mal Exactamente, que le entraba además a diario Y era cuando tenía esos conocimientos extraños La farmacopía se ha utilizado siempre Eh, las meigas, las brujas siempre han elaborado y siguen hoy en día elaborando todo tipo de ungüentos para todo tipo de males. Y seguían viendo lo que decía Pemón, esos animales, los seguían encontrando con un ritual que hacían con calderos. En ese caldero ponían agua y en el agua echaban tres gotas de una vela. Esas tres gotas iban formando eh, algunas figuras que en ocasiones eran los animales perdidos. Y entonces la bruja decía: Pues este ¿Cómo animal está muerto o este animal está muerto. Animal, lo puedes encontrar en tal sitio. Y iban y efectivamente lo encontraban en tal sitio. Si esto llega a estar en Estados Unidos en otros lugares, tendríamos personajes absolutamente célebres, aunque igual ellos no lo costa. quieren, pero de novela y de película. Y luego no se han hecho grandes películas, yo creo, sobre el poder de la Meiga, por ejemplo, en Galicia. Nos que saber una cosa, que hay mucho más y lo contaremos. Pemón, hablábamos de Meigas hoy. Y la sensación, sensación de que a veces. También hay una corrupción sobre estos temas. Por supuesto. Personas que se apoderan de la meiga buena y no sé qué, Por supuesto. y no tienen, y no sé si hay forma de distinguirlo, nada que ver con esa raíz ancestral casi sanguínea que yo creo en que existe realmente y que se ha convertido, como todo en este mundo global, en una especie de máscara, efectivamente. Yo no quiero... Decir absolutamente nada, no le quiero quitar mérito a toda la gente que está vendiendo por televisiones más grandes o más pequeñitas sus poderes con cartas y con... Absolutamente nada que decir con respecto a ese tema. Sí eh, quiero incidir en algo que he dicho al principio. Las curanderas. las menciñeiras, las que saben manejar las pócimas, porque saben seleccionar las hierbas y, y, y las plantas y hacer las mezclas necesarias para un mal, o que incluso tienen la fuerza suficiente para imponer sus manos y curar determinadas cosas, que no, determinadas dolencias que no son de huesos o que no son de articulaciones, que son más de vísceras. Estas siguen siendo discretas, siguen siendo prudentes. No se quieren que sus eh, pacientes, por utilizar una palabra de terminología médica, eh, se curen, se sanen, pero y quieren que sean ellos sus embajadores, pero no quieren otras publicidades ni grandes rótulos en sus puertas. Qué interesante, Pemón, y sobre todo no, no tiene una tarifa. Con Exacto. eso creo que está dicho no hay tarifa, sí, claro. prácticamente todo. Queda, queda por hacer esa gran serie de la brujería española ayer y hoy. Yo creo que es un mundo impresionante, maravilloso, que tiene un conocimiento que debemos eh, tener con nosotros. no Forma parte de lo más profundo de la cultura.